Y bienvenidos, bienvenidas a eh, Berrión, a Berriozar y Retia en el 100.8 de FM. Hoy es lunes, eh, 30 de enero, yo creo que se nota que es eh, lunes, así que perdonar todos los pequeños fallos, todos los pequeños lapsus que tengamos de ahora y hasta las 10 de la mañana, que es eh, cuando acaba nuestro programa de hoy. Por de pronto yo creo que la fecha la hemos dicho bien, 30 de enero, 9 y 2 minutos de la mañana y la temperatura también la vamos a decir bien, ahora mismo tenemos... Un grado de temperatura aquí en Perriozar, tiempo frío, mayormente nublado y parece que así va a seguir durante las próximas horas con máximas que oscilarán entre el grado bajo cero y los siete grados. Y así será mañana también con nubes y claros y temperaturas entre un grado bajo cero y nueve grados. Para el miércoles se anuncia la posibilidad de nieve, aunque se trata de una posibilidad un tanto remota. Ik Y los lunes los programas de radio, los programas, los informativos de radio y televisión suelen llenarse de contenidos deportivos del fin de semana. El nuestro también lo hará, aunque esta vez por partida doble, ya que tendremos con nosotros aquí en el estudio a dos de los responsables de la sociedad municipal Berriquilán, la sociedad eh, recientemente creada para gestionar las instalaciones deportivas y tendremos eh, por tanto a Óscar eh, Lasaosa, gerente de Berriquilán y Apachi Unzue, presidente de, la, de Berriquilán y a la vez eh, concejal de deportes del Ayuntamiento de Berriuzán. Hablaremos de otras muchas cuestiones deportivas y no deportivas eh, Y para ello comenzaremos con nuestro informativo Ya sabéis, con toda la información de Iruñerria y de Berriozar Así que sin más eh, preámbulos Damos comienzo a esta nueva edición de Berrión Del día 30 de enero eh, Comenzamos por tanto con las noticias del día comenzamos nuestro informativo de la comarca de Pamplona, yéndonos directamente a la capital, a Pamplona, donde vecinos y vecinas llenaron de velas la calle Jarauta para protestar por la dejadez a la que les somete el ayuntamiento. Los vecinos del Burgo de San Cernín llevan meses denunciando el abandono al que se sienten sometidos por parte de las instituciones. Por ello, el viernes pasado llenaron la calle Jarauta de velas. En concreto, vecindario, comerciantes y hostelería de la zona colocaron nove velas a cada lado de la vía para denunciar una vez más la escasa iluminación de la calle... ...que se suma a otros problemas como el mal estado del pavimento, la necesidad de rehabilitar las viviendas... ...y los, males, los malos olores debido a deficiencias en el alc alcantarillado. Los vecinos y vecinas que conforman el grupo de trabajo para mejorar la zona... ...señalan que mientras que la calle es la vacuenta con 22 puntos de luz, Jarauta se queda tan solo en 13... Además de la dejadez, las calles Jarauta y San Lorenzo sufren el agravio comparativo de ser dos calles por las que aún entra el tráfico rodado, mientras que prácticamente todo el casco antiguo de Pamplona está peatonalizado. El paso del tráfico contribuye además a empeorar el estado del pavimento y los baches en la calzada. Para mejorar esta situación, el vecindario ha propuesto al consistorio que el tráfico pase por la calle Mayor fuera del horario comercial. De esta manera se busca favorecer la hostelería de la calle Jarauta sin perjuicio para los comercios de la vía paralela. Y nos vamos a Barañain, donde el alcalde ha anunciado cambios en la gestión del auditorio. La situación económica del auditorio de Barañain es muy complicada. El gobierno de Navarra aportaba hasta ahora 450.000 euros anuales y ahora, al quitar la partida nominativa, la viabilidad de este centro está en entredicho. Así lo afirmó el pasado sábado el alcalde de Barañain, José Antonio Mendive, de UPN. El primer edil regionalista aseguró que el auditorio va a pervivir, pero puede cambiar el modelo de gestión, si bien no concretó cuál será este nuevo modelo. En cambio sí señaló que todas las posibilidades están abiertas. Al respecto el presidente de la Fundación del Auditorio el concejal socialista Carlos Javier Prieto afirmó que deben conseguir tesorería para poder mantenerse hasta que el plan de viabilidad presentado por los trabajadores se ponga en marcha. En esta línea apuntó que se ha cerrado el acuerdo con la Orquesta Sinfónica de Navarra y que en marzo recibirán un ingreso eh, del Ejecutivo Foral de ese. 70.000 euros diferido del anterior ejercicio y que habrá que ver qué se puede hacer con los presupuestos de este año. En la oposición, Consuelo de Goñi de Nafar ruabay planteó una moción con la que pretendía que esta instalación sirva para dinamizar el ámbito cultural del municipio y para ello proponía que el ayuntamiento en aquellos espectáculos en que el aforo no estuviera completo eh, adquiriera entradas para su distribución entre los eh, comerciantes de Barañain para que premiasen la fidelidad de sus clientes así como entre los estudiantes de colegios e institutos locales. La propuesta recaló el, el apoyo de Bildu, si bien PSN, UPN y PP votaron en contra e Izquierda Esquerra se abstuvo. Y volvemos a Pamplona, donde reclaman el archivo de la causa contra los jóvenes imputados por los altercados del chupinazo de 2010. El Movimiento por los Derechos Civiles y Políticos, el EAC, reclamó el archivo de la causa contra 11 jóvenes imputados en los altercados ocurridos durante el chupinazo de los Sanfermines de 2010, acusados de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Los imputados están acusados de agredir a agentes de la Policía Municipal de Pamplona que irrumpieron en la Plaza Consistorial a porrazos y ...cuando varias personas intentaron desplegar una icurriña de grandes dimensiones. Un joven madrileño sufrió graves lesiones por el impacto de una botella. En esta causa fueron imputados otros tres jóvenes menores de edad que fueron absueltos por la titular del Juzgado de Menores de Pamplona. En representación de Eleac, Espe Iriarte criticó que el Ayuntamiento de Pamplona es el único responsable de haber alterado el orden público con una intervención policial brutal y totalmente desproporcionada. En palabras de Eleac, se trata de... De un juicio político, esta vez en contra de la Icurriña, un símbolo totalmente legal que el consistorio pamplonés, con UPN al frente, ha intentado borrar de los Sanfermines desde hace más de una década. Son palabras de Espe Iriarte. En las próximas semanas se dará a conocer la petición de la Fiscalía contra estos jóvenes. comenzamos el bloque de noticias dedicado a Berriozar, hablando de la concentración de protesta por la detención de Ernesto Prat, que como recordaréis fue detenido el miércoles en la, en la localidad de Urruña. El mismo día de su detención ingresó en la prisión de Seisés y hoy lunes comparecerá ante el juzgado de Po, quien debe decidir sobre la solicitud de entrega cursada por la Audiencia Nacional Española. Para protestar por esta detención y exigir su inmediata puesta en libertad sin condiciones, el viernes por la tarde, más de 100 personas se concentraron en distintos puntos de nuestra localidad. Y seguimos adelante con noticias más alegres. El Festival Infantil Irrien Lagunequín Canta Eta danza llegará a Berriozar el próximo sábado. Será un festival en euskera protagonizado por la cuadrilla de Pirrichetapo Roch y organizado por el Ayuntamiento de Berriozar dentro de la campaña de matriculación en el modelo D. Tendrá lugar en el Polideportivo a las 5 de la tarde. Las entradas gratuitas se podrán recoger hoy y mañana 30 y 31 de enero de 5 a 8 de la tarde en la escuela de música y en el Polideportivo de Berriozar. Se podrán adquirir un máximo de cuatro entradas por cada persona adulta y también se podrán adquirir las entradas media hora antes del espectáculo en el Polideportivo. Y como decíamos, tenemos eh, muchas noticias de corte deportivo. Varios Calaris del BKE, del Berrio, Zarquirol, El Cartea, participan un año más en el cross de Idiazábal. En la mañana del domingo se celebró la 32 edición de la carrera popular de la localidad Gipuzcoamna de Idiazábal, bajo un intenso frío y nieve que amenazaba durante el camino, eh, aunque el ambiente popular se hizo un hueco en el circuito urbano de 10 kilómetros. La victoria se la llevó el gastizarra Toñín Blanco, seguido muy de cerca del atleta de la Sarte, Endica García bajando ambos el crono de 34 minutos. Destacaremos que cruzaron la meta casi 700 deportistas que hicieron frente a las duras condiciones meteorológicas y las cuestas del recorrido. En lo que a Berriozartagra se refiere cinco fueron los que se desplazaron haciendo una más que aceptable, un más que aceptable papel. Eh, Pachi reclusa bajó de 39 minutos y Carlos Luengo eh, Javi y Carlos Luengo, perdón 40 y 41 minutos respectivamente mientras que el Derby, que durante varios meses han, eh, había tomado descanso se lo llevó Ferri Felipe Zagrealuqui sobre Carlos Xavier Barrena que hicieron unos cronos de 43 y 46 minutos cada uno de ellos Y hablamos del segundo torneo de, de frontenis de La Varga. En la tarde del sábado se disputó en el frontón municipal de Berriozar este segundo torneo de frontenis que organiza la peña La Varga. Al evento acudieron unas 30 personas que más tarde irían a los locales de la peña al reparto de trofeos y posterior lunch. Este año la chapela se la llevó el Berriozar Berriozartarrea-Santinaudo acompañado de Sergio. La pareja subcampeona fue la compuesta por los Donostiarrias Javi y Elena que vinieron nuevamente del Real de Vecino para jugar el torneo. El resultado fue un clarísimo 35 a 10 para los locales tomándose la revancha del año anterior. terminamos las noticias con la ascensión del BKE Menditaldea a Irumugarrieta. El pasado sábado, los montañeros del club local BKE realizaron la primera salida programada del año. En esta ocasión, realizaron la ascensión al Irumugarrieta, cima de 1.427 metros de altitud, anclada en la sierra de Aralar. Se reunieron, como siempre, en el frontón Lanceluce para dirigirse en los vehículos hasta la antigua Casa Forestal de Guardeche. Poco antes de llegar al parking, ya eran recibidos con una nevada débil que cubría la carretera. Estas precipitaciones fueron cogiendo más fuerza por momentos aunque a pesar de ello la ascensión se realizó en poco más de dos horas La ventisca de nieve azotó la expedición en la cima y duró gran parte del descenso aunque al finalizar los montañeros del BKE se mostraron muy satisfechos con la excursión Por otra parte y hablando del BKE Menditaldea desde el club nos comentan que cualquier persona que quiera conocer el calendario de actividades anual puede mandar un correo a bke-menditaldea arroba yahoo.es menditaldea arroba -yahoo -yahoo y se les enviará este calendario en formato pdf Hemos terminado con las noticias, pero no así con los avisos y demás información municipal. Tenemos que hablaros del Berriozar Club de Fútbol y de esos resultados del fin de semana. Eh, empezaremos por el fútbol masculino. El equipo de primera regional tuvo descanso, eh, no así el equipo juvenil que se enfrentó al Artajones en eh, Artajona y perdió por 1 a 0. El equipo de cadete A eh, también perdió por 3 a 1 frente al Rio Chapea y el cadete B jugó eh, contra el Alchasu aquí en Berriozar y venció por 5 a 1. El equipo infantil A se enfrentó al Navarro Villoslada en Tajonar y cayó por 0 a 7, mientras que el infantil B se midió al Oberena aquí en Berriozar y también eh, perdió. Eh, perdón, hemos dicho mal una de las informaciones. El infantil A eh, que se enfrentaba al Navarro Villoslada jugó en Tajonar y ganó por 0 a 7 por un contundente. 0 a 7, mientras que el infantil B se enfrentaba a Loberen aquí en Berriozar y caía por 0 a 3 En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional se enfrentaba al Garés eh, aquí en Berriozar y vencía por un resultado de 1 a 0. El equipo de fútbol 7 tenía como rival al Gaste Berriak en eh, Anchoain y cayó por 8 a 0, mientras que el equipo de Boscos femenino tenía como rival al Chando en Lescairu y ganó por 1 a 2. En fútbol 7 masculino Los eh, chavales del eh, Fútbol 7A se enfrentaron Al Gares en eh, Berriozar y ganaron por eh, Un 7-6 a seis, bastante ajustado fútbol, El equipo de fútbol 7B Se enfrentó a la Amaya En la eh, ciudad deportiva Amaya y cayó por 1-4 a cuatro. El equipo de fútbol 7C tuvo como rival a Al Atarrabia y en el partido Jugado allá en Atarrabia en Villaba Cayó el equipo Berriozar-Tarrabia Por 8 a 6, mientras que el equipo de fútbol 7D se enfrentó al Mútil Vera en Berriozar y ganó por 3 a 1. Y para terminar os ofrecemos los resultados de nuestros equipos de futbito. El Berriozar A se enfrentó al San Cernin y cayó por 1 a 0. El Berriozar B eh, jugó contra el La Reaona con un resultado de empate a 1. Berriozar C... Tenía como rival a la Ermita Berry y venció, perdón, por 0 a 1, mientras que el Berriozar D se enfrentaba a la Icastola A Mayur en Berriozar y venció por 1 a 0. Berriozar E tenía como rival al Santo Tomás y perdió por 1 a 0. Berriozar F se enfrentaba al Paz de Ciganda la Icastola Paz de Ciganda en Berriozar y ganó por 1 a 0, mientras que el Berriozar G se enfrentó al Gaste Berriak de Ansoain y cayó También por 1 a 0, Berriozar H se enfrentaba a la Naitasuna en Berriozar y perdió por 0 a 1, mientras que el Berriozar I tenía como rival al Colegio San Cernin con un resultado de empate a 1. Por último, el Berriozar J también se enfrentaba al Colegio San Cernin y en un partido jugado en Berriozar ganaron por 1 a 0. Esto ha sido todo en cuanto a los resultados deportivos de hoy. Seguiremos hablando de deportes en los siguientes minutos con el gerente de Berriquilán, la, eh, la nueva asociación, la nueva sociedad municipal eh, que gestiona las instalaciones deportivas y también con el presidente de la asociación. Eh, eh, con eh, estas dos personas hablaremos en los próximos minutos, aunque ahora escucharemos un poquito de música y volvemos enseguida. Cielo azul, enfila la orilla del mar. Negras jaula, junto al ferrocarril, se escuchan los chiquillos llorar. El acero cromado, el sueño dorado, un pueblo olvidado detrás. Un chiquillo fugado por la acera pidiendo papé de fuga. sino jammer, hablando todo el día de amor. A las trece puntos noticiero da mentiras a, a todo, todo. color. De convención al nuevo director le cruje el esqueleto al andar. Las niñas se cambian para ir a bailar. El chico de al lado se muere por mirar. El y seguimos adelante en el 100.8 de FM o si estáis escuchando la radio por eh, internet, va en neguskiplaza.net y eh, como os he comentado, vamos a hablar con dos de los responsables de la nueva sociedad Kilan que se encarga de la gestión de las instalaciones deportivas. Aquí en el estudio tenemos con nosotros al gerente, Óscar Lasaosa. Eh, Egunon, Oscar Hola, Egunon. Eh, y por, al otro lado del teléfono tenemos a Pachi, Unz ...el eh, presidente de la, de la nueva sociedad... ...pachica y segunón... ...segunón... ...bien, me imagino que estos primeros meses... ...o estas primeras semanas de, de andadura... De la, ...de la sociedad Berriquilán... ...habrán sido un poco de locura... ...supongo que habréis tenido muchísimo trabajo... Eh, ...cuéntame, Óscar... Bueno, sí, desde que se decidió constituir la nueva empresa, pues a finales de noviembre, inicios de diciembre, pues bueno, sí que ya nos pusimos a trabajar y, y bueno, hoy es el día que todavía pues hay cosas que, que finiquitar y, y acabar de, de, de pulir, pero bueno, por lo menos el día a día de la instalación sigue siendo el mismo y, y uh -huh. creemos que, que estamos dando el servicio adecuado, ¿no?, ahora mismo a los abonos de la instalación. Uh -huh. eh, Pachi, tú eres el presidente, aunque en un principio no lo ibas a ser tú, ¿no es así?, No, no, en principio iba a ser el alcalde, Sabilasa, uh -huh. pero como él tiene muchos compromisos y muchos trabajos, pues bueno, pienso que era mejor delegar uh -huh. en mi persona. Uh -huh. ¿Y a ti que te ha, te ha supuesto también muchos quebraderos de cabeza la nueva, la nueva sociedad? Bueno, eh, la historia es anterior a lo que desde ya inicios de, del año ya empezamos a trabajar en, en qué solución íbamos a dar la instalación. Uh -huh. Bueno, ya todo ese proceso ya era un poco más complicado, ¿no?, puesto que hasta ahora llevamos una inercia de 10 años que estaba basada en Sedena, uh -huh. que está, bueno, siempre hemos estado satisfechos de la función de Sedena, pero teníamos que pensar que íbamos a hacer el resto a partir de, de junio, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ahí es donde empezamos ya a trabajar y sí, se complica un poco el tema. Uh -huh. eh, bueno, ha sido un traspaso de, de poderes que me imagino que habréis intentado que le afectase lo menos posible a, a la persona usuaria, ¿no? Eh, no sé si lo habéis conseguido, <risa> eh, Pachi. Sí, bueno, uh -huh. eh, eso era lo prioritario. O sea, digamos que el abonado de la instalación no tenía por qué, digamos, saber quién es quién gestiona. Uh -huh. Quiere decir que la diferencia de antes a ahora debía de ser... En todo caso, hacia mejor, nunca uh -huh. a que fuese algo negativo. Uh -huh. Y bueno, vuestros primeros pasos, ahora que ya la sociedad ya está eh, instituida y ya ha echado a andar, ...y ¿cuáles han sido esos bueno, vuestras primeras decisiones? ¿Qué es lo que habéis, qué es lo que habéis hecho? Eh, Oscar, por ejemplo. Bueno, lo que veníamos viendo ya desde finales del año 2010 era que con el motivo sobre todo de la crisis actual... Que nos está afectando a todos, pues bueno, el descenso de abonados fue, fue, ha sido considerable, ¿no? Uh -huh. Podemos hablar que de octubre del 2010 a, a hoy, pues hemos tenido al final un descenso de unas 500, 550 personas abonadas a la instalación. Uh -huh. Eso al final, en una instalación no tampoco pequeña, pero tampoco grande, como es Berriozar, pues, pues se resiente, ¿no? Y, lo, y la cuenta de explotación de la instalación, totalmente independiente de, de las cuentas municipales, pues, pues eh, peligra, ¿no? Entonces, bueno, sí que Berriquilán ha decidido, el primer paso ha sido, pues eso, la, el crear una campaña de captación para recuperar a aquellos antiguos abonados, que en su día lo fueron y se dieron de baja por diferentes motivos. Te hablo recuperar abonados que se, fueron de se han dado de baja durante 10 años, ¿no? El ofrecerles el volver a la instalación sin necesidad de, de tener que pagar la matrícula sí. inicial que en su día ya pagaron, ¿no? Uh -huh. Lo, lo estamos notando, en enero ya hemos tenido 25 o 30 ingresos, que bueno, eh, no es poco y por lo menos nos, está, nos ha servido este mes para, para frenar un poquito el descenso de, de, de cuotas, ¿no? Uh -huh entonces a ver qué respuesta sigue ahora en febrero y marzo y, mm. y abril yo creo que se hizo para cuatro meses Esa propuesta que era que no, no pagasen la cuota inicial, los, las personas que habían sido... Eso es, que eh, fueron en su día bonos eh, anuales eh. y pagaron su, su cuota su cuota inicial en su mm -hmm. día De todas formas, 25 o 30 altas así para una instalación deportiva está muy bien, ¿no? En un, <risa> en un mes Sí, lo que pasa es que si ves los números de, de bajas, pues, pues es similar ¿eh? Entonces, bueno, por lo menos hemos hecho el freno al descenso y ...y no es poco para empezar... Uh -huh. Eh, en otras... Eh, bueno, últimamente, en los últimos eh, meses, en el, incluso en los últimos años, han proliferado las, las ciudades deportivas. El, el último ejemplo es el de la ciudad deportiva de Artica, que está muy cerca. ¿Eso ha influido a la hora también de, de que, bueno, que la gente ya no esté tan apegada a su instalación deportiva de su pueblo, sino que vaya mirando a ver cuál le sale más, más barata o se vaya a otros sitios? Sí, Artica, bueno, pues eh, al final ha roto un poco el equilibrio que había en toda la... En esta parte de la cuenca, porque ha resentido la instalación de Aranzadi, Aranzadi, la piscina privada de la Sociedad Deportiva Rochapea, uh -huh. Berriozar, entonces, bueno, eh, ha, ha roto el equilibrio que había y, y está la gente, pues bueno, buscando siempre la, la, la mejor opción en cuestión de, de, de actividad, en cuestión de precio y demás, ¿no? Eh, la tendencia, claro, lo, lo lógico es ir a una instalación nueva, a todo lujo, muy costosa, que luego bueno, habrá que ver con el paso del tiempo el equilibrio financiero de esa, de esa instalación tan potente, ¿no? Ver venir, ver uh -huh. venir qué es lo que pasa con Ártica y, y el resto, ¿no? Y luego la gente, pues bueno, eh, se ha volcado y veremos si, si la gente vuelve a sus orígenes o qué es lo que ocurre, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que ha hecho flaco favor un poco a, a varias instalaciones de, de sus alrededores. Uh -huh. Eh, Pachi, en un principio la creación de Berriquilán eh, fue, bueno, no, no fue una, una medida, digamos, sencilla en el ayuntamiento, en la oposición, pues eh, se criticó bastante. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo ves ahora la situación? ¿Crees que esas críticas eh, poco a poco bueno, ya han ido remitiendo y que la gente bueno, se, está, se está acostumbrando o todavía, o todavía siguen? Bueno, es, es pronto para saber eh, cómo va a ser el futuro de esta sociedad, ¿no?, de esta uh -huh. empresa pública. Eh, quizá, bueno, el, el criticar, yo siempre suelo decir que criticar es gratuito, ¿no?, pero uh -huh. quiere decir que había unas bases eh, claras de lo que, a dónde queríamos llegar. La situación económica nos ha diciendo que otras empresas que había sacado a concurso, a otros eh, ayuntamientos, a, a concurso a las instalaciones, estaban teniendo serios problemas con las nuevas adjudicaciones... Entonces, bueno, vemos que nuestra sociedad, eh, nuestro grupo, pues eh, veíamos que era factible el poder crear una empresa pública y trabajamos por ello. Uh -huh. eh, sí que vimos temas legales, porque, bueno, era, somos inexpertos en estas uh -huh. nuevas formas, ¿no? Y hasta que, bueno, tuvimos toda la información, recabamos todo, vimos que era positivo para el ayuntamiento a nivel de, de, de IVAs y de y recuperaciones de, de inversiones… Pues bueno, digamos que la oposición intentó ir por esa vía, ¿no? pero hemos demostrado que, bueno, que, que puede ser factible todo este proceso. Tenemos que esperar, supongo uh -huh. que a menos de un año para ver los números, porque algunos números que también están condicionados con una situación económica. Uh -huh. Pero bueno, la, digamos que lo que hemos visto este primer mes bueno, da una buena sintonía. Uh -huh. ¿eh? Lo que dice Óscar, hemos recuperado gente que ya estuvo abonada, Hemos dado también otras facilidades a la gente nueva para que pueda abonarse pagando la cuota del de, entrántico en seis mensualidades, uh -huh. no pagarlo en, en, de una sola vez. Quiere decir que, bueno, íbamos a intentar dar otros servicios que hasta ahora no había uh -huh. y que ayuden a que la gente pueda volver a a la instalación. Uh -huh. Otro tema por el que algunos cuestionaron la creación de la sociedad fue el de las, los puestos de trabajo. Eh, sí. Vosotros dijisteis que se, se iba a ofrecer a los trabajadores de, de las instalaciones el poder continuar igualmente sí. eh, y eso se ha hecho así, ¿no? Sí, sí, se ha hecho así. O sea, Nosotros lo que sí que teníamos claro es que lo que no podíamos hacer era perder la, nuestra capacidad de trabajo. Uh -huh. O sea, teníamos una línea de trabajo que era queríamos la correcta, que iba muy bien, entonces hemos mantenido ese mismo equipo. De hecho, eh, no ha habido ninguna baja uh -huh. y se mantienen las mismas personas que estaban, que era el compromiso que habíamos adquirido con todos los trabajadores. Nosotros no teníamos ningún interés en quitar todo ese personal y poner nuevo, sino ¿no? algo que funciona eh, con nuestros trabajadores, pues mantenerlo. Uh -huh. Y si no os recuerdo mal, habéis eh, acometido otras, otra serie de obras estos, estos sí. primeros meses. ¿Nos podéis explicar un poquito en qué consisten? Igual le dejamos a Oscar que, que, que hable un poco. <risa> no, no te preocupes. Bueno, se ha, se ha hecho una. Bueno, se inauguró el Rocodromo, pues creo que el último día del de, de 2011, es, el mismo sí. día 31 de diciembre. Se, se pudo ya abrir por fin el, el Rocodromo. Luego, se está ahora mismo estamos eh, remodelando un poquito y adecentando y poniendo un poco a punto el, la sala de aparatos, el gimnasio uh -huh. de fitness. Vamos a incorporar alguna máquina más, se van a meter unas televisiones para, bueno, pues para entretener un poquito al, al usuario. Se le está cambiando el suelo, se está cambiando el sistema eléctrico, la megafonía, la, todo el tema musical. Y bueno, le vamos a dar un lado de cara bastante interesante y bastante potente para lo que, las posibilidades que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y luego también se han iniciado las obras de, de una terraza de verano eh, junto al bar de invierno para poder dar todo el periodo de primavera y verano y otoño pues, pues salida a ese, a ese bar de, de invierno que a veces se nos queda pequeño, a veces se queda un poquito, uh -huh. bueno, justo por, de prestaciones porque a todo el mundo nos gusta tomarnos una cerveza o un café a, a al aire libre y teniendo además, como teníamos un espacio ahí un poquito muerto, un jardín que bueno, que, que va a quedar, la verdad es que va, puede quedar muy bonita esa terraza Y con mucha, con mucho uso, ¿no? Porque uh -huh. eh, bueno, va a tener un jardín al lado, donde puedes tener a tus chiquillos ahí un poco jugueteando y demás. Entonces, bueno, yo creo que va a quedar la instalación. Se ha hecho un esfuerzo por parte del ayuntamiento interesante y bueno. ...va a merecer la pena y va a quedar bien. Uh -huh. ¿Para cuándo esperamos que, que terminen las obras y que esté listo? Bueno, has, has mencionado más de una, entonces... Sí, el eh... tema del gimnasio para esta, final de esta semana tiene que estar... ...lo uh -huh. más tardar el sábado para bueno, acabar la obra, limpiar... ...y volver a poner las máquinas en su sitio, seguramente lo hagamos ya... ...para el sábado. Uh -huh. Y luego el tema del bar creo, me parece que son un par de meses... ...entonces yo creo para la primavera, para el mes de abril ya, ya podremos disponer de ella. Uh -huh. Será es el momento en el que ya podemos empezar a, a ver bueno pues la, la la nueva cara no un poco de, de las instalaciones deportivas ya un poco remozadas eh, de cara al futuro no sé si podéis contar tenéis algún algún plan algún proyecto que, que podáis adelantar sí. algo eh, cuéntanos Pachi bueno eh, sí que hay un proyectos lo verdad que como bien sabes todos estos proyectos tienen que ir a través del ayuntamiento sí. y eh, eh, ...hasta que no tengamos aprobados los presupuestos del 2012... ...bueno pues no hay nada, digamos... ...que sea 100% que va, se vaya a ejecutar... Uh -huh. eh, ...en principio sí que tenemos proyectado... ...al menos en esta instalación es la... ...creación de dos pistas de pádel cubiertas... Uh -huh. eh, ...que vendrían a... ...hay una demanda muy antigua sobre este, esta actividad... Sí. ...y que de paso nos ayudaría a cerrar un poco... ...la nueva pista que hicimos exterior pues tenemos un bueno tenemos un problema de viento no porque da totalmente al norte y bueno ayudaría a eliminar el viento de norte y uh -huh. sería menos fría también recordar que dentro de lo que las actividades que hemos hecho hasta ahora de lo que hemos hecho aparte de la terraza lo que hemos cambiado la vamos hemos acabado concurso público la gestión del bar uh -huh. entonces bueno eh, la gestión del bar este viernes pasado ya dimos a la personas que van a gestionar el bar se les ha dado notificado, uh -huh. lo que quiere decir que a partir ya de, esperemos que esta semana, eh, digamos, sea ya la nueva gestión también del bar. Uh -huh. ¿No? nuevos proyectos eh, a, a muy corto plazo. Bueno, pues eh, esperamos que todos esos proyectos salgan bien, que sean siempre para mejorar las instalaciones deportivas y de verdad que deseamos que esta sociedad Berriquilán pues siga adelante eh, muchos años y que con una, con una buena gestión. Óscar Lasaosa, Pachi Unzué, muchísimas gracias a los dos, es que es Casco eh, y hasta la próxima. Vale, muchas gracias a vosotros. Adiós, adiós, tacto y una corona con tu pelo enmarañado queriendo encontrar un arco iris infinito De apan, la es tu verano, y mil tormentas. Viole que a las paredes, que he vuelto a pintar del mismo. Color. We Y de deportes, vamos a pasar a hablar de literatura en los últimos minutos de nuestro programa de hoy. Hacía mucho que no hablábamos con Rafa Iso, bibliotecario de Berriozar, y lo tenemos ya con nosotros para recomendarnos un libro que, a su vez, hacemos extensible esa recomendación a todos nuestros oyentes. Así que, en breve, Rafa Iso con su Rincón Literario. Y una semana más eh, tenemos una recomendación literaria, tenemos un, un libro que nos trae nuestro amigo, compañero Rafa Iso, desde la biblioteca de Berriozar, Caixo Rafa Egunon. Egunon. buenos días. Y hoy nos traes uno de los grandes autores eh, en euskera, mmm, aunque esta vez con una traducción al castellano, ¿no es así? Así es, estamos hablando de la novela de Ángel Erchundi, ...Los trapos sucios en su tracción castellana... ...el título original es Echeco Aucha. Uh -huh. ...y es un libro pues muy recomendable... ...Ángel Erchundi es de los grandes autores de la literatura vasca... ...prácticamente toda su obra ha sido traducida al castellano... ...al italiano, al alemán, al francés... Uh -huh. ...o sea es un escritor fantástico... ...también los lectores de Barría lo conocerán... ...porque es colaborador, colaborador habitual de, de este medio... Uh -huh. Y bueno, pues este libro además nos acerca un poco a la realidad, incluso a la actualidad más, más cercana. Eh, si cuento un poco de qué va la... Sí, la... Sí, a, ver, a ver no sí, sé, a ver por dónde nos puede enganchar y, y cómo hace referencia a esa actualidad que comentaba. Sí, bueno, el, la base de la novela es, es un... El narrador confiesa a su padre una, un hecho de su pasado que nunca había comunicado. Veinte años atrás, eh, al final del franquismo él, alguien le pidió que en su coche a unos, a unos activistas de ETA él lo hace y empieza a hablar con su padre, este es un hecho puntual porque su padre empieza a tener inicios de Alzheimer, uh -huh. entonces claro no es que sea una novela, digamos, política actual, sino que uh, utilizando, digamos, este marco pues es, bueno, nos va a hablar un poco de la comunicación entre padre e hijo los secretos eh y bueno, una serie de temas muy humanos y morales que son muy del gusto de, de Ángel Archundi uh -huh. al empezar a hablar de esto con su padre además se da la casualidad de que en ese momento su padre que es una persona muy de derechas había sido muy franquista pues ha recibido la petición del impuesto revolucionario con lo cual los sí. contrastes y las situaciones son... Sí, se crean muchos conflictos exactamente. paterno filiales exactamente. Es, un confl exactamente es un conflicto muy muy fuerte, además con todo un ejercicio de la memoria, de ver, mirar un ...un poco a tu pasado... ...a tu presente... ...y luego todo... ...pues eso... ...con una situación un poco... ...moral, ética... ...que caracteriza un poco... ...la literatura de Ángel Lerchundi... Uh -huh. ...por lo tanto... ...un libro también muy... ...muy, muy, muy recomendable, recomendable... ...tal vez muy literario... ...es uh -huh. para aquellos que gusten de degustar... ...muy, muy buena literatura pero bueno, yo creo que a los libros hay que acercarse sin, sin prejuicios y, y lanzarse. Y sin miedo, y es una buena oportunidad para todas aquellas personas que no sepan euskera o que no se atrevan a leer en euskera para acercarse a un gran autor, eh, Euskaldun, en castellano también. Exactamente, a veces los escritores vascos en lengua vasca pues es un quejar de que tienen un público natural que son los lectores de aquí que no, que no conocen el euskera y de luego esta es una oportunidad fantástica para poder... ...para poder leerles... ...entonces uh -huh. yo desde aquí animaría... ...que se leyesen traducciones de autores euskaldunes... ...y ya por último recordar... ...que este mismo libro... ...al igual que todas las otras recomendaciones... ...que hacemos aquí... ...están disponibles en la biblioteca de Berriozar... Así es, así que no queda más que invitaros para que os acerquéis por la biblioteca y también a comprar el libro, que los autores también necesitan eh, que no, que necesitan y, comer. Exactamente. Ir pero a la biblioteca no significa que no haya que comprar también algún libro de vez en de cuando. De vez en cuando eso es, pero bueno, la biblioteca nos puede servir para acercarnos a ese autor y quizás, bueno, pues eh, descubrir una de sus obras y a través de esa, pues eh, ir comprando el resto de su de su catálogo. Rafa, iso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Y hasta la semana que viene. Muy bien. Agur. Bien, agur hasta luego. 10 en punto de la mañana. Ha llegado la hora de deciros adiós, de deciros aguras te hacen generarte, Hasta el miércoles que estaremos aquí, como siempre, de 9 a 10 en el 100.8 de FM y en eguskiplaza.net. <música> chincho, aquí Eta, ondo bici, ayo.